los aportes transitorios a la producción de las empresas, todo esto no fue gratis, fueron muchísima plata que hubo que pagar y ellos, sin embargo, niegan niegan el mínimo de ciudadanía que tenían que tener con la sociedad de la cual ganan lo que han ganado y tienen los patrimonios que tienen y les garantiza que puedan tener este patrimonio y la libertad de seguir explotándolo. Exactamente, muy claro, Horacio. Eh, en este tránsito hacia el ciclo venidero tenemos dificultades el oleaje interno inmediato, porque debido a la monopolización de los distintos rubros, son formadores de precios y de, contienen la comercialización y pueden dar impactos. ¿Cómo se hace para frenar la inflación en este marco, teniendo un mercado tan monopolizado? ¿Qué debería hacer el Estado? Hoy, bueno, eh, Alberto anunció precios cuidados en el área de la construcción, pero sabemos que los precios de primera necesidad han aumentado muchísimo su volumen en los últimos cinco días. ¿Qué debería hacer el Estado para llevar adelante una política adecuada que le impida a estas franjas impactar desde la formación de precios? Gabriel, mira esto lo vimos claramente en el tema Vicentín. El tema Vicentín con las triangulaciones que tienen, con la subfacturación de exportaciones y con empresas como la que tienen en Paraguay que que son cinco empleados y sin embargo la segunda exportadora de soja del Paraguay, Quinto este mecanismo perverso, bueno, hay que ponerse a trabajar en serio, la FIFT tiene que ponerse a trabajar en serio, como diría Pedro Peretti, que es un viejo lobo de mar en el tema agropecuario. Lo que hay que hacer es poner una balanza en cada en cada puerto de, de la de de la de Río de Paraná, poner una balanza y pesar realmente lo que entra y lo que sale, y ahí ya tenés un grado de fiscalización del comercio exterior. Y con respecto al peaje de las empresas, bueno, en el caso de Techin, que por eso está del, del lado de de los malos, el lado de tratar de competir contra el gobierno en el caso de los Roca. Acá hay una hay una una nueva conformación del poder económico a ella, la Asociación Empresaria Argentina que viene el Consejo Empresario Argentino, recordemos que en la mansión de los Arrieta Blaquier en Barrio Norte se reunieran con Fred Manson... con Argendie con Olivia Rovere y con los principales asesinos la Metar, de la dictadura militar, se reunían Martínez de Hoz, se reunían los Blaquier, bueno, Este Este Consejo Empresarial Argentino de, viene después de la dictadura en AEA, en la Asociación Empresarial Argentina. Hoy los dueños de, sí. de AEA, los principales artífices de AEA son Héctor Manieto y el neto de de Agostino Roca, Pablo Roca, son los principales de, uh -huh. artífices de... Y uh -huh. tenían la suma de poder público. Y hoy ese poder público está cuestionado. Uno, ¿por qué? Porque la economía argentina... Hoy el principal socio comercial de Argentina es China. Nosotros tenemos complementariedad con la economía china. Ellos pueden hacernos inversiones, y no solamente lo de, la, lo, lo de los chanchos, y no, y no solamente las represas de Zepernik y Kirchner en Santa Cruz. Pueden hacer muchísimas cosas en Argentina, porque tienen capital, tienen tecnología. Necesitan de, de alimentos que nosotros le podemos proveer. O sea, tenemos una complementariedad natural con la economía china. Sin embargo, como Estados Unidos no quiere y acá se le Estados Unidos como el fondo monetario internacional, que es nuestro principal acreedor privado, eh, acreedor de la deuda, perdón, la principal acreedor de la deuda que es el fondo monetario por unos 45.000 millones de dólares. Por eso, respondiendo recién a tu pregunta, que me quiste por qué ponen solamente el chinga como a 5%, 5 y porque el fondo te va sí. a pedir una tajada de carne, el fondo va a tratar a por Estados Unidos, así como le pedíamos a China tratar de de frenar esa complementariedad que tenemos con China con Rusia y con Irán, que son los tres principales países que le faltaba Corea del Norte y Bingo, o sea, son los principales países sí, que ellos lo tienen como enemigo como ejes del sí. mal, y sin embargo, Ahora, Trump... Ahora, frente a esto, qué importante lo que estás señalando, yo quiero re refrendar esto, estamos hablando de la multipolaridad, estamos hablando del Papa, eh, fíjate Horacio que eh, nos han surgido frente a esta situación de nuevo cuño una serie de antiimperialistas chinos de, de cuño local, Eh, hay gente para todo, ¿no? Seguro. Pero vos fíjate lo pero tenés un sector empresarial que lo ve, ve claramente que el negocio con Estados Unidos es un negocio de Estados Unidos sino de ellos. Yo creo que han aprendido bastante, Vicentín, que es el caso de la secretaria general de ESA. Este este Consejo Agrario Argentino que le llevó la propuesta para para aumentar las exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año a la vicepresidenta de la Nación. Este consejo está... El el principal factor de ahí eh son los Turquía, eh Robert Turquía que es el presidente de, de la Ciudad General de ella y con ellos hay muchas empresas que ven esto que estamos contando simplemente a con, con solamente hacer una lectura rápida de la realidad, yo voy a esto, nosotros complementaría Con la economía china. Estados Unidos no tenemos nada que venderle. Produce más maíz que nosotros, más soja que nosotros, más fierro que nosotros, más trutumoril que nosotros. Tiene mayor capacidad tenga. No hay nada que hacer con Estados Unidos. Es lo mismo que me mandé a pelear a mí este con su mejor época contra, contra Mike Tyson. No tengo ninguna posibilidad de nada. Bueno, esto es la relación argentina-Estados Unidos. Si sí, en cambio tenemos complementaría con China... ...por Rusia, con Irán... Con, ...en realidad con grandes países del este asiático... ...con todo lo que... ...con Binan, con Camboya... ...con todo lo que ellos consideran eje del mal... ...nosotros tenemos complementariedad porque ellos necesitan alimento... ...han vivido la carne propia el virus... ...el coronavirus por el hacinamiento de los animales... ...lo que menos quieren volver a repetir esa historia... ...entonces van a tratar de... ...de conseguir alimentos de otro lado... Y ahí aparecemos nosotros, somos un jugador fundamental. ¿Cuál es la traba nuestra? La traba es los grupos internos que están asociados a Estados Unidos, principalmente Héctor Manieto de Clarín, a quien Alberto Fernández, al declararlo como servicio público la telefonía y las comunicaciones, le hace perder plata a, a, a la niña mimada del grupo Clarín, que es Telecom, porque ellos querían quedarse con el 5G. Y Telecom en el año pasado perdió mil millones de dólares en el año 2019. Y este año va a perder eso o más. ...y y claro que del del grupo LIM... ...en cambio ganó mil millones de dólares... ...y en el año va a ganar mil millones de o más... ...o sea que... ...tenés en la Argentina... El grupo teóricamente local, Kema Nieto, que jugó siempre en contra de los gobiernos nacionales y populares, que está muy muy limitado en su, en su trabajo y en su accionar, en su comunicación, es importante ideológicamente, esto lo conocen mucho mejor vos que yo. Pero quiero decir que, que económicamente ya no le está haciendo bien. Antes, era, antes tenía hegemonía biológica y le iba brillante el negocio y ganaba plata. Hoy sigue teniendo hegemonía biológica pero pierde plata. Y en la economía vos claro. puedes hacer muchas cosas menos por de plata y esto le está dando lugar a que el quinto que es el pute Carlos Slim con la empresa claro. Mejor <risa> imposible, Horacio Robel, y te mando un fuerte abrazo y te agradezco la información. Claro, siempre gracias a vos por tu amabilidad y bueno, cuando tengamos más novedades del presupuesto volvemos a hablar. Estamos esperando a todo king es el proyecto, están discutiendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda todavía el, el proyecto de, de prohibir que, que el fondo de garantía y Sustentabilidad vende los activos, están discutiendo eso en la Comisión de Presupuesto y todavía uh -huh. no dio lugar a la entrada del presupuesto 2021. Un fuerte abrazo. Seguimos en La Señal. Carlos Aira, Norma Rosa torelo Carlos Alviso, Hernán Vázquez... Macarena Alonso, Grisel Rubino... Walter Rabioso... Rodolfo Luna, María Beatriz Mostenla... Marcos Gustavo Vieites... Diego Martín Ruiz Díaz... Machocho Fernández... Eh, bien, Hernán Vázquez... Una canción sobre la pandemia para cantar con la música de samba de Mi Esperanza... Amba ya se hace larga la cuarentena hasta fin de mes... Pero hay que aguantarla con mascarillas y alcohol en gel amba impide que se hagan más casamientos y las quermés el poeta Hernán Vázquez nos eh, ofrece este material excelente que acabamos de narrar apenas macarena Alonso Grandes Gabriel y Hernán eh, aquí Fautino Velasco, bueno, con la copa qué maravilla, Missuti eh, Norma Rosa torelo escuchando como siempre, acá estamos y sí señor, Hernán Vázquez con el tema de cierre del zoológico de Luján me parece que hay gato encerrado y dice, tango con animales está el monito de Julio de Caro, es instrumental, es una belleza y marca el monito un antes y un después en el tango argentino. Hernán Vázquez yo no voy a ir al zoológico porque temo que no me dejen salir. Levantamos la cortina. Recordando siempre el Día del Boxeador, un fuerte abrazo para todos los amigos que ayer estuvieron brindando. Gracias a los compañeros de la Federación Gráfica Bonaerense que nos acompañan día a día. Gracias a toda la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país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 tormenta bajo el gris de la recoba me recuerda y no soy nada soy como mi lancha carbonera que ha quedado recarada vive atada la ribera yo también atado a mi pasado